un necio si digo que en el mundo no hay mal sería un ciego si no viera que este mundo no da más sería tonto. decir que digo siempre la verdad sería feo que te mienta y que lo era lo demás algunos días la lluvia y no te deja salir algunas noches el miedo no te deja de decir Muy buenas tardes, arrancamos nuevamente una nueva jornada, un nuevo viernes acá en FM Max 91.3 Con esto que es Despabilense Muchachos, desde la 19 arrancamos, 19 y cuarto, un poquitito más avanzamos Así que, ¿cómo están? Buenas tardes Alejandro Buenas tardes, noches, yo me tengo que despabilar un poco <risa> eh, Acá estamos, de vuelta, la fin, el fin de la, la semana pasada no pudimos participar por las actividades, todos y bueno hoy volvimos medio recargados eh, hoy tenemos un par de de temas de inauguraciones Marisa estuvo eh, seguidito esta semana eh, Gustavo también eh, buenas noticias para los vecinos de Máximo Paz y hoy participan algunos de los integrantes es el el el frente sindical participan tres de sus miembros y eh, nos van a comentar qué hacen, a qué se dedican, a qué premio representan y algunas cuestiones más, algunas cuestiones eh, legislativas. Así que hoy hay una agenda después básicamente la del sindical más compleja. Así que qué tal Alejandro, buenas noches. Bueno, eh, mi nombre es Roque Ríos, eh, soy asesor del, del sindicato de trabajadores rurales. Con eso tenemos participación hace tiempo con los compañeros de Frente Sindical. Soy abogado, me dedico al derecho laboral, así que bueno, ahora algunas conversaciones vamos a tener y le paso la palabra a Mario que se presente, que ya lo, lo conocen más. Buenas tardes, buenas noches. Villalba Mario, sí. Secretario General de los Monedos, también presidente del Frente Grande de Cañuelas. Vos estás en doble doble rol, hoy son todos los tres, dos sí. doble roles. <risa> sí, sí. Y en es? el Frente Sindical también, como... Con Roque y con Marta Ferraro. Y usted, Marta Ferraro, también Marta doble Marlo, rol. Yo tengo mi rol protagónico. Mi no, no, mi norma no soy. <risa> soy secretaria general de la Agrupación de Frente, que está en la UTEP. Y nada, sí, parte del Frente Sindical también. De, creo, que es el único, creo que es el único Frente Sindical que tiene organizaciones sociales en, en, en su parte, en parte de su equipo. Y la única mujer que está en el, Ah, no, ahora estamos, tenemos una, una compañía de Sadop ahora. Sí. Viste, logramos integrar mujeres. Lo hacen solo por el cupo igual. Pa pasamos Todos lo sabemos. Pasamos <risa> una una musiquita y volvemos ya con los temas. Con el viento atrás Él va empujándome a andar porque tan solo soy un barrilete que con la tarde se va Y voy porque soy sombra y soy luz Y voy porque soy tierra y sol Jesús y grito que habrá de escucharse, o más allá o más acá, y porque el sol parece lluvia, y el trigo verde girasol, el sol parece lluvia, y el trigo verde girasol. Despavílense. Un programa del Frente Grande, para hablar de todo y de todos, con la conducción de Telma Martínez y Alejandro Suastita los viernes de 19 a 20 horas, por FM Max. Despavílense, muchachos. En la radio del pueblo. Despavílense. Despabilense, muchachos. Los viernes de 19 a 20 horas por la 91.3. Despabilense, este muchachos. Con y Despabilense. Despabilense. Bueno, de vuelta, bienvenidos a Despabilense, muchachos. Hoy vamos a hacer un programa bastante especial... Vamos a intentar por los intent invitados, por ¿sí? los invitados el... precisamente, que son muy bienvenidos, pero son del gremio, son del sindicato, son no, de. discutiendo paritarias. Entonces imagínense gente, el orden. No claro. Igual <risas> <claro, pero risas> no hay ningún patrón, así que para sacarle plata acá, pero bueno, se va a discutir. Sí. Mari, sí. me gustaría empezar, que empecemos con la, lo que pasó en la semana uh, política en Máximo Paz. La visita de Marisa, Gustavo, el gabinete, algunos concejales, movilizaciones de organizaciones sociales. Eh, a la compañera Marta Ferraro también le pregunto, porque participó en su doble rol, su agrupación y, y de funcionaria. Eh, acá tuvimos el tema el más importante, vino el gobernador, que inauguró... Eh, estaban alzadas las mujeres. ¿cuánto, cuánto... No, fue, terrible, oh, fue terrible! Estaban alzadas, mirá como... Nieto eh, primerizo. <risa> Se le tiraron gritaba, el registro ayudaban. civil. Yo no sé qué no. les pasó. Que Se era algo muy reivindicado por la población hace bastantes años. Así que... En 2015 cerraron el registro civil sí. en Máximo Paz. 2015. Y ahora lo vieron abrir. Hay que equiparlo muy ahora, bueno, veremos el bueno el, el, el, el personal de y todo. Kicillof en el acto. Eso eh, lamentablemente no pude estar. Tuve que ir a votar. ¿Te querías sacar una foto con Kicillov? Sí, también. Igual te iba, te hubiese y me quedado así. Sí. Pero bueno. ¿Es petizo? Es muy, es mucho es muy más petizo de lo que uno cree. Claro, es muy petizo. <risa> Como, así no que bueno pero terminó diciendo gracias Máximo Paz y se desbordó el acto todas salieron corriendo <risa> sobre Kiciló. era una estrella <risa> de rock y él divino de... se sacó foto hasta con la, el último perro de la plaza así que era un, un star así que tuvimos eso eh, muy importante para la localidad y con la presencia de Marisa Gustavo ya lo dije y otros eh, otras autoridades del gabinete Y anteriormente, no recuerdo qué día fue, la habilitación de la calle de tránsito pesado hacia el frigorífico. El viernes pasado fue exactamente. El otro viernes. Sí, sí. Eh, Bueno, no, otra reivindicación, ¿no? todo por Pereda. Lo que se está buscando ahora, estamos intentando convencer de a poquito a las autoridades correspondientes, es transformar la Pereda, la uh -huh. entrada y salida, que no que entren y salgan todos los colectivos por ahí, también con el mismo criterio, descongestionar el área principal de lo que es el, el pueblo sino que los colectivos que vengan, el, el transporte público que provenga de Cañuelas y vaya hacia Aceiza, entre por Pereda, pegue un rulo por la localidad porque se extendió demasiado mucho, hay muchas casas vecinos por todos lados eh, salga por Perú Eh, eh, cargando pasaje y los que vienen de Ceiza para Cañuelas entren por Perú y salgan por Pereira Que sea grande, digamos, el recorrido. Que largo el recorrido. El de si no, todos los colectivos pasan para allá y todos van a tomar allá o a la 205. De todas formas, el crecimiento poblacional de Cañuelas, amerita no, no alcanza tampoco... La lo línea que hay. 500, que es la línea local del partido de Cañuelas, esto es algo que la comunidad toda de Cañuelas tiene que empezar a discutir. Bueno, sí, un si un local Había hubo un tiempito no, en donde hubo, pero o más hoy en día rocas que tenés el Cuenca. No tenés forma de acceder al Cuenca, pero Sí te tirás del eh, tren y vas están armando ah, la eh, piadera sí, Bueno, Ajá están es haciendo la un parada, creo, una, ¿Están de, sí. la sí. Una sí. A Están piadero. haciendo la piadero. A piadera, no una terminal, una piadero. Bueno, pero a ver, una si sos del barrio de Libertad ¿qué haces? ¿Cómo vas hasta el Cuenca? ¿Ah cómo vas? En remis, en remis o pidiéndole a un vecino, no hay forma, no hay un transporte. Bueno, pero perdoname, si sos del barrio Belgrano ni siquiera pensás en no, la cuenca, te no, vas a morir No, bueno, no, bueno, por eso te estoy diciendo algo más cerca, el barrio Libertad. Claro. Ni hablemos de Ruta 3, bueno, Ruta 3 por ahí te dejan la rotonda. Sí. No pasa el colectivo... Pero a ver, pará, pará, pero también tiene un motivo. Coincido, coincido con la línea No, pero tiene un 500. motivo. El hospital cuenta es un, un hospital de derivación. Regional. Se supone de que vos no tenés que ir no, a atenderte ahí en primera instancia. Bueno, pero hay que ser realista y pero, no, no ocultarnos cosas entre nosotros. No, pero igual... Hace un mes no había pediatra. Yo llevé a mi nene. 10 de la noche terminó la pediatría en el Marcetti. Y encima si ibas un martes o un sábado. Si no, el resto de la semana no había. Era así. Yo lo llevé a Alejandro y me no atendió pediatra. Pero, no sé, no no no es pe no. Pero Alejandro no va al pediatra. No, vas de prepor al Cuenca, no, cuenca Roque, cuando te ves algo así grave. ¿De acá que llegas a dónde? ¿A Clínica Montegrande? Si tenés cobertura médica o obra social. Sí, Igual sí, sí, el sí. Cuenca atiende, cuando es Atiene. así, atiende, atiende, atiende muy sí, bien. Hay, hay, Hemos, hay. La verdad que tener ese hospital en, en Cañuelas es un lujo, ¿eh? es un lujo. Esa fue siempre una de las discusiones que hablábamos con los chicos cuando yo sonaba oficialista localmente, que yo les decía, el Cuenca, el Parque Industrial, ahora el mercado agroganadero y el proyecto de la Universidad de la Cuenca del Salado justifican cualquier gestión. Después de, de cualquier gestión, aún vos después todos los grises y todas las matices que le quieras ver. Pero indudablemente fue una gestión recontra positiva para Cañuelas no las gestiones de, locales de Marisa y Gustavo que era motivo de las discusiones que me tiraban zapatos. Faltaba y siempre fuimos a la crítica. Zapata... Vamos a decir la verdad, Está siempre bien. fuimos a la crítica por los eh. lo chicos ¿no? El asfalto, cloaca, sí, sí, sí, agua. Sí. ¿Se, criticaba, se criticaba eso. Uh -huh. No, perdón, se, se Comento, comento bueno, y volvemos al tema político, la media sanción al proyecto de ley que plantea que la deuda la pague la que la fugaron. Fue aprobado en el Senado, ah, hubo mayoría. Ahora tiene que ir a ver a diputados y vamos a ver qué suerte corre. Que diputados los números son más difíciles. Es más difícil de conseguir. Y sí, aparte los integrantes, ¿no? La mayoría son fugadores de capital. Todo lo que están ahí, de... la después, gente de Cambiemos. Te okay? ¿Quién te da el OK después para, para Ya está. eso? Ya, pueden plantear, eh, una, como hacen ahora, que está de moda, que sea anticonstitucional, por más que la haya votado el, el Congreso. Han decretado cosas anticonstitucionales, leyes... Anticonstitucional y la votó el, los diputados. Pero bueno, estamos en esa época. Eh, Se puede apelar. Y ni siquiera te hace falta. Tenés un juez amigo y conseguís un y, amparo y, y, y ya está. la ley de medio lo tuvieron parada siete ya. años así. Uh -huh. Una ley votada por las dos uh -huh. cámaras en mayoría absoluta. Trabajada por todas las cabigos abiertos. Eh, después tuvo una revisión de constitucionalidad. Salió que era constitucional por un fallo de la Corte y por un amparo de un juez federal de Córdoba, la tuvieron parada siete años. Hasta el cambio de gobierno que la derogaron. Eso es lo que te da también mucha impotencia entonces Porque vos decís, la democracia funciona con este poder judicial que tenemos nosotros no vos que sos abogado sí. los con este poder judicial realmente son independientes no no no, no. Todo lo maneja, nada todos no. los maneja la guita el único independiente que existe es el club <risa> independiente, independiente que de Avellaneda el compañero moyano ¿Qué? <risa> que sí pero sigue siendo compañero. independiente todos los maneja la guita no no acá el poder el, el, las ramas del derecho en la Argentina el derecho civil Fue armado para mantener el, la propiedad del lado de la propiedad y de la herencia del lado del que la heredaba. Y el derecho penal armado para que el que cuestionaba eso vaya en cana. No, bueno, no... Sí. Así son los pobres. O sea que siempre... La ley está trabajó, hecha por los que triunfan, digamos. Para los, claro, para los que más tienen. Siempre, siempre. Vamos con una, un comentario de la compañera Telma que, desde Cañuelas nos va a comentar, eh, ella estuvo en Cañuelas, en otros lugares, de inauguración del de, de conjunto del gobernador. Así que, buenas noches, Telma. Buenas noches, compañeros, ¿cómo va? Acá ¿Cómo andamos. Va? Buenas noches. Tratando de, tratando de ordenar el programa con esta gente de gremios que es muy desordenada. Pero bueno, somos compañeros. Contanos, contanos tu bueno, periplo por Cañuelas. Sí, sí. Después de haber acompañado al gobernador, al intendente en la inauguración del Registro Civil de Máximo Paz, nos vinimos para el centro de Cañuelas, donde se realizó la inauguración oficial del jardín 919. Hace 15 días comentábamos que habían comenzado las clases, que había comenzado el ciclo lectivo en el jardincito del barrio Sarmiento y Con la visita del Gobernador y del Ministro de Educación, Alberto Silioni se realizó la inauguración formal de esta nueva institución educativa que, como decíamos, es eh, en el marco del programa Escuelas a la Obra que se está dando en toda la provincia de Buenos Aires y que vemos casi en forma cotidiana el Gobernador visitando distintos distritos de la provincia donde se están inaugurando jardines, Eh, aulas nuevas, escuelas nuevas, ya que la educación sabemos que es, es una materia pendiente de muchos años y sobre todo el abandono de los cuatro años del neoliberalismo del gobierno de María Eugenia Vidal, ¿no? Donde no solo no hubo inversión, sino que hubo desinversión y es el primer gobierno después del regreso a la democracia que termina con menos escuelas de las que tenía cuando asumieron, ¿no? Así que... Selma, educación... te hago una consulta. ¿Les quedó pendiente la inauguración de Jardín 918, que está antes del 919? Sí, también. Eh, también está pendiente. Estuvo la intendenta visitando el OVA. ¿Cuánto hace más o menos un mes y medio? No, menos, menos, menos. Menos, sí. menos hace, en un mes. La calle de eh, Jardín. La calle, calle de Jardín me está diciendo Roque que hay que conseguir que se arregle la calle de Jardín sí. ¿no? Eso va viniendo todo después de a poco. Sí, bueno, eso ya tenemos ahí que pedir por otros sectores. Mover muchos estuve papeles. Viendo, estuve viendo el proyecto ya, el diseño de la escuela 35, así que... La primaria. De la primaria 35 en La Pradera, al lado del Jardín 918. Re -re disculpa, recordamos a los vecinos que la idea, trabajar entre vecinos y una idea que tiene hace tiempo... La, la gestión la, de Sandra. La, de Sandra. La, la gestión de Sandra Cardoso. Impersonal, es generar bien. polos educativos, que uh es -huh. muy bueno. Uh -huh. eh, uh -huh. Es concentrar para las localidades en un determinado lugar la mayor cantidad para toda la oferta educativa que se necesita en los barrios, desde el jardín maternal hasta un jardín, la primaria sí. y la secundaria. Y también, y, exacto, el turno de que pudiese funcionar y también... ¿Se acuerdan que en la reunión con las familias que se realizó eh, con, cuando yo todavía no había asumido como consejera, pero que estuvimos con Sandra y con César en el, en el predio de la ECO, todavía no era ja, formalmente el servicio, eh, se habló también de la posibilidad de escuelas de oficios y otras posibilidades sí. que tendrán que ver con las distintas propuestas que vayan surgiendo de, vaya la de la comunidad. ¿sí que, uh -huh. Totalmente, así que eso está muy avanzado. El, eh, el diseño ya hoy justamente eh, Sandra nos estuvo mostrando el diseño de la escuela 35. Bueno, hablábamos de la calle también, así que eso seguramente se irá avanzando a medida que, decíamos, fundamental que avance el proyecto del diseño, ¿no? que se está en la puesta a punto. Y, y bueno, y después se seguirá con todos los servicios necesarios para que se garantice el acceso ¿no? a la institución educativa. Bueno, eh, sí, con y, el y también, tema de perdón, y, y En también, Barrio ¿también Belgrano estudios? también hicieron ¿Sí? una intervención y hay propuestas de una escuela de... o no, no, un taller de, de oficios para los chicos de Barrio Belgrano. Sí, el, bueno, ahí también... Bueno, pues se que se está trabajando. Que la, sí, sí, son, son todas propuestas en la medida en que se pueda ampliar la escuela, que está en proyecto también. ...y eh, eh, tener esa posibilidad, ¿no? ...de tener en torno a Desartino... Otras, eh, ...otras ofertas educativas, ¿no? Y después también lo que se anunció... ...que ya trajo el Ministro de Educación... ...es la creación del JIRIM número 6... En el, en el, ...donde funciona la escuela número 13... ...que esto es Camino a Panelo... ...entonces allí también se va a brindar... ...una nueva respuesta en materia educativa... ...en educación inicial... Eh, para toda esa comunidad, queda cerca de lo que es el barrio Busetti, que ha crecido muchísimo, así que bueno, esa es otra buena noticia y que bueno, que se va, que se va haciendo de a poco ¿no? La, como hablamos en otra ocasión la educación inicial era una de las materias más pendientes de, de todos estos años eh, que él salió el 918, el artigoz, el 919 sumado al 910 que se está construyendo en en los pozos, y el Jardín de las Moradas, que está en un 70% de, de su construcción, así que ojalá sí. se pueda terminar en, para el año que viene iniciar el ciclo lectivo allí con un nuevo edificio eh, para, para Máximo Paz. Es bueno, cada vez que estamos hablando aparece una un estudio y una factibilidad, posibilidad nueva de tener un nuevo jardín o colegio. Lo dije en un programa, le dije, está buenísimo hace falta mucho colegio, pero se está viendo en la gestión el interés a, a suplir esa carencia que tenemos, ¿no? desde hace unos cuantos años, eso, De, décadas, digamos. <risa> pero sí, bueno. sí, totalmente, son materias pendientes desde muchos años, eh, hay mucho por hacer, San, Sandra también lo dice siempre, ¿no? No, es, hay mucho por resolver en lo cotidiano y a su vez, Eh, apostar a la proyección de nuevos edificios de nuevos proyectos bueno, es todo un combo de, de trabajo que se va haciendo con esa deuda histórica y también, eh, bueno brindando las oportunidades ¿no? de la inclusión, porque si no tenemos una institución cerca de casa no, la inclusión no termina siendo tal así que, bueno en eso, en eso estamos, en eso se está trabajando bueno, Bárbaro Telma te mando un saludo, bueno, te agradezco. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Besos, gracias, gracias, buenas noches. Besos. Y felicitaciones. Besos, Nera. Bueno, no le vamos a poner música, vamos a entrar no, no, de, Vamos a seguir porque si no se a, va a claro. acabar el programa y tenemos sí. mucho para hablar. Es difícil contener a los gremios. <ríe> <ríe> <ríe> eh, Repetimos quién está. ¿Para qué? Roque Ríos que hacer? es abogado laboralista de la UATRE eh de delegado del AFIP, de, legado de, la AFIP de, la de la AFIP AFIP no AFIP no sindicatos se esa el es AFIP no, no. eh, Marta Ferraro de eh, los compañeros cooperativistas de potenciar trabajo no, no, de no, no no trabajo quiero, quiero, no, yo soy de la asociación de frente de No de dónde sos Marta de dónde sos Marta terminar Muy lento, se nos que, va a acabar el programa. Vivo al que... lado. No sé no, lo que es. Vivo que... al lado. María Fraga. Eh, María Fraga nos está ayudando. María ¿cuál? Fraga está calladita. Sí, sí. Para que María Fraga esté callada. Que no cayó. Eh, porque bueno. Y Villalba te sí, tigaste, Bueno, eh, nada, me gustaría preguntarte por ahí primero que todo antes de arrancar, Me encanta porque tengo ordenado yo un cuestionario mentira. No tenía nada. Pero, <risas> está, está, <risas> bueno, me salvaste, no tenía ninguna pregunta. No, Roque, por el tema de... ¿El martes es el censo? Miércoles. Miércoles. 18. Sí, miércoles. El miércoles es feriado nacional. Miércoles es feriado nacional. Cada eh, convenio colectivo tiene previsto cómo se paga y cómo se liquida al trabajador Según que trabaja. Cuando trabaja un Exactamente. ¿Cómo se le liquida el sueldo? ¿Cómo se le liquida el sueldo? No al el, no el trabajador. No, depende, porque hay muchos compañeros. Hay muchos depende. compañeros. Creo que hoy salió una noticia, ¿no? De que iba a ser una noticia oficial de que iba a ser feriado nacional. Hoy o ayer recién salió. Tiene de hablar para la gente la gente, estamos no, hablando no es con tristeza. la gente no, el, el censo, la ley de censo nacional prevé que se que el día que se realiza es un día entre semana que es declarado feriado nacional es un feriado nacional excepcional, el censo se realiza cada 10 años, tuvimos que, muchos problemas, no, no, porque, porque la la la en los últimos 20 años porque, porque, lo único porque, que falta es que alguien nos bombardee claro, no, no, porque lo que, hasta la semana pasada no se sabía si era feriado nacional claro. o no Por eso te pregunto. ¿Vos estás preocupado por si le van a pagar a los molineros que nunca no, pagan? Fue fueron las, pre, ¿Sí? las ¿Sí? preguntas que, que me hacían. Y sí, nos hacen esta pregunta. Pero, se, paga, se paga como si trabajó en un feriado. O sea que ustedes no van a parar y van a ir a laburar, rebotones siempre ustedes Discúlpame. van a ir a laburar, hace labura igual. ¿Vale? Cuando tiene convenio, fortuna, sin hacer depende del convenio. De... Se paga como no, feriado, no, no o sea, no, normalmente deja, no se que que trabaja. Los vez. que tienen producción continua, como ellos, que sí, trabajan, trabajan. Y los que trabajen para cobrar como feriado. Cheque, ¿cómo cobran ¿Cómo el feriado? Dijo, Le pregunté a Molinero si tenía ese viejo cartel de Mafalda que dice nadie más una fortuna sin hacer harina de los demás. Obvio. Y dice que no. Pero vamos lo a Pero vamos, vamos a regalar. Por favor, vamos a regalar. Sí. En realidad sí lo vamos a regalar el Molino Cañuelas. No, Molino Cañuelas le vamos a regalar otra yo, cosa. Claro, yo le mandé hoy o ayer, ya estoy a la descripción si no me permito recordar bien cuándo. Estamos anoche, buscando el anoche, porque anoche. ya no vamos Una nota, que también la estuvimos conversando acá, donde se planteaba el Molino Cañuelas, digamos la, la empresa Molino Cañuelas, como una de las empresas que había fugado dinero eh, durante el el periodo macrista que fue que es fuga de la deuda que vamos a pagar todos ¿y vos Roque tenés información sí. a través de la FIP de Molino Pañeras? no a través de la FIP no en caso que la tuviera Tampoco estaría la parado con el secreto ser. fiscal claro. y se puede divulgar lo que sabe son los temas capaz que se anima capaz que se anima es lo mediático ah, y lo me mediático es que hay, un con, que hay un concurso de acreedores presentado en un juzgado federal de Córdoba y lo que se le adjudica a la, a la empresa es eso haber formado capitales en el exterior no declarados eh, y a su vez no cumplir con sus obligaciones nacionales y por eso el concurso de acreedores en el que, si siguen el camino de Vicentín van a ofrecer entre el 25% o el 30% del capital adeudado a pagar en cuotas. Entonces vos tenés formación de capital externo y a su vez financiado con los acreedores locales, que vos tenés productores, transportistas y hasta los mismos eh, trabajadores. trabajadores ¿vale? Ahora, yo te consulto para que lo entienda la gente. Estos tipos... ¿No? Esta, esta familia divina sí. de cañuelas, re top, sí. que es la que además te fija el precio del aceite y de la harina y que te deja sin aceite, sin harina para no el mercado interno el mercado, el, el aceite no porta? Te la ello? ¿cuánto importa? No, la... yo el otro día estuve en una fábrica sí. que le embotella una cooperativa en la matanza que le embotella al molino cañuelo porque, dice que ustedes trabajan porque no le da basto <risa> No, no dijo Igualmente. que trabajaban mal, no. No, ¿no? no, Vos tenés, por ejemplo, Dánica. Dánica Estamos... nada, era preguntada, sí, era para untar Molino cañuelas a comparación de las demás aceiteras, es muy chiquitito. Uh -huh. Hay empresas que, por ejemplo. Es chiquitita en Cañuela. A GD. A es la que te maneja el precio. AGD y Molino de la Plata. Ca... La no, ca... no, ah, aceitero, no, no, no es. Por... En aceite no es Molino la no? Aceitera no. General de esa. Exactamente. Molino de la Plata. Aceiteja General de Guesa y Molinos Río de la Plata las Son, eh, exportan el 80% del Digo, aceite uno de los grandes problemas de la Argentina hoy Que en el mercado interno casi no hay aceite El gobierno No pudo hacer ningún convenio De compra de alimentos a las aceiteras Porque les conviene exportarlo ¿Eso no hay que discutirlo? Pero por supuesto que sí hoy, Esa discusión gobierno... se perdió en los ¿Eh? 90 Cuando pero empezó no vamos a Pero cuando empezó Es largo el proceso de comoditización De la Argentina Cuando empezó a regirse... No estábamos adentro de los commodities no, nosotros. No, el, el, el, nos alimento, el alimento no era commodity. El claro. alimento empezó a ser commodity en los 90 por una decisión del mercado de Chicago. Se juntaron 10 ñatos en una mesa, seguramente bastante mejor provista... Que esta de nuestra ¿Qué radio. Tío, ¿eh? ¿Qué <risa> palabra, tenemos apaga, pasta frita, torta frita, no apaga, tenemos canapé. ...apagá la luz, sushi... no hay. Acá. Bueno, y en esa mesa dijeron, vamos a empezar a apostar por el precio de los alimentos y, y empezaron con un proceso de comoditización que hoy en la tonelada de trigo, como es fungible, es lo mismo la que se produce acá en Brasil, en Paraguay y apuestan cuánto va a estar el año que viene, si ganaste o si perdiste y en esa timba los precios de los alimentos no pararon de subir astronómicamente los últimos 30 años. Ese es el gran problema. Por eso Argentina tiene que salir de eso y sale con retenciones y con control de precios. No hay otra. Esto parece como la película de Mendigo a Millonario que los hermanos apuestan un dólar. Sí. Así sí. funciona... El, el, los commodities, sí. Y aparte viven de sus errores. A ver, el mercado, el mercado de valores, de lo único que vive es de sus errores, porque si apostaran y, y acertaran, no habría ganancia. Pero el chiste es decir, bueno, la tonelada de trigo en Chicago en noviembre del 2023 va a estar... 480 dólares, no, yo creo que 490, yo creo que 470, y la compran y, y ese, en ese momento ahí, y eso aparte se vende, porque vos querés salir de la posición y lo vendés. Y esa, esa timba financiera, que es lo que levanta la plata, es una tonelada de trigo que no existe, eso que nadie sabe mandar, si va a existir. Porque estamos eh, hablando del año que viene. Exacto, pero es eso el gran problema nuestro, que estamos regidos por una timba financiera en el mercado eh, bueno. de, de Chicago. Fundamentalmente los granos es Chicago. Pero digo, ¿La Argentina no podría tener un programa que evitara eso? ¿Un país sí. no puede ser con un soberano? País con un país manejado por un líder político que plantea un esquema de retención y control de precios. ¿Qué fue lo que estaba haciendo el kirchnerismo? Pero bueno. Disculpa, pensé ¿En el 2015? En el momento que se dio lo de Vicentini, de sí. su expropiación, Vicentini. incluso sí. que se habló con el gobernador, sí. que se trajo al pequeño empresariado, el empresariado nacional, como algo poner un director de nación se habló bueno, de expropiación claro. y que la gente y aparte estaba Molino Cañuela también uh -huh. con el, ese 30% que estaba así yo digo, si en este momento con decisión política uh -huh. abriendo a capital privado, uh -huh. no haciendo todo que sea del Estado, pero el Estado regulando, interviniendo con eso nosotros hacíamos un colchón para cuidarnos eh, igual, un poco del precio de igual Alejandro de vos como, como militante político fue patral, vos compañero. como militante político de años Sabés claramente que estamos en una encrucijada los que apostamos por un proyecto más nacional y popular. Porque la derecha tiene muy bien vendido que todas las iniciativas son o delito privar. o casi. Entonces, cuando hablas de expropiación, la gente lo asocia con robo. Eh, no, es muy difícil. Hablas de retenciones y se, y se, y se cree que es eh, sacarle plata al productor rural. Y en realidad lo que roban son ellos, los por otros. Por eso, pero lo tienen perdimos, muy bien hablado. Perdimos la comunicación. Sí, sí, sí, sí, la guerra cultural. sí. No, bueno, hay una pequeña genialidad que a veces no se tiene en cuenta pero son tres palabras y es una genialidad política que te cierren toda la discusión del proceso del, del macrismo toda la discusión económica del macrismo diciendo, ah, pero Macri es fantástico discursivamente marketingeramente es fantástico vos querés sacar a cualquier discusión de lo que pasó te dicen, ah, oh, ahora que van a salir con ah, pero Macri es genial, inventando eslogan inventando dices son fantásticos pero después te destrozan pero que el manejo comunicacional lo tienen estudiado al dedillo... Y son empresa, son grandes grupos empresarios. Ganaron las elecciones con Sí se puede, pobreza cero, y ahora justifican el desastre de la gestión con Ah, pero Macri. No necesitan nada, no necesitan discurso, no necesitan formación política, no necesitan nada. es es eh, Por eso es... No, eh, que dice, y que dicen que, que perdieron porque fueron lentos, que ahora van a hacer todo más rápido. O sea, que nos van a reventar eso? más rápido. porque la no verdad creo que... que lo podamos cambiar no yo no creo que lo podamos cambiar sí, me da, me da. Yo, no <ríe> sí. sí la única esperanza yo es no creo que lo podamos cambiar si si si la organización de la si gente, un pueblo que, como que, el claro. inglés ilustrado con mil años de Le historia votó irse del, del, del, del irse del mercado común europeo irse el de la unión es. europea por por noticias falsas qué van a hacer con nosotros qué pueden hacer con nosotros pueden, pueden hacer que votemos a macri que votemos a mila pueden hacer pueden hacer lo que quieran a ver, los, los ingleses se metieron en un quilombo que ni se lo esperaban porque compraron un paquete de noticias falsas tremendo con el tema del, el del Brexit. Brexit. Los yanquis con el tema de sí. hagamos grande América nuevamente, grupos de ultraderecha, violentísimo, que estos tuvieron es los lo muertos viene, en el territorio. Yo... Para mi modo de ver, un mundo bárbaro, un mundo bárbaro de barbarismo, no de no, sí. no, de, no de lindo. De los caníbar. Sí. Sí. caníbar, sí. Un mundo caníbar. ¿Se viene la guerra del hambre como en la película? Claro, sí. Sí, sí. Ahora, en esa guerra de hambre, Ahora, los, no tienen, los, problema, tiene los es no tienen ningún problema en estar especulando y haciendo guita con el, el trigo que deja sin pan a los pibes si de Latinoamérica, no importa, sin, sin maíz, a los que comen en su dieta está la arepa o las tortillas en, en México o en Venezuela, no les importa. Pero vos crees que eso, el, los pueblos, yo no digo Argentina, los pueblos, de sobre todo los de Latinoamérica y los de Centroamérica, se lo van a bancar más, a pesar de que los han asesinado yo creo que ¿no? hay una resistencia en Latinoamérica que se ve, pasó en Chile la, la, el levantamiento popular, la, la constitución nueva que están redactando pasó en Perú, pasó en Bolivia, volvió Evo en Colombia, eso, parece que digo, cambia la primera es uno. vez, tiene, uno tiene, pero están uno matando tiene, seis o siete por día dirigentes uno, uno sociales tiene cosas que te dan esperanzas ¿viste? Porque decís. Que, gana, Lula que gana Lula que, Lula, que está, Lula, está ganando exacto. Lula Eh, eh, a ver, la vuelta eh, la vuelta del, del peronismo en el 2019 fue un bueno, tema bueno, de esperanza. Tío, ver, no, Ay, no, no, pero yo no, yo no estoy de acuerdo de con eso. No volvió el Lula. peronismo en el 2019. Volvió al frente de todos porque habíamos muchos que no somos peronistas que apostamos pero al modelo. Ustedes son peronistas, pero no se dieron cuenta. Ah, basta con eso. <risa> esto, esto, eso <risa> che, y lo que planteó Lula hacer un fíjate? billete. Y lo que planteó Lula de hacer un billete. Perdón, Perdón eso esto está... esto, eso es viejo, lo planteó Chávez. No, bueno, lo había lo había plante, momento... lo habían planteado Sarney y Alfonsín. No ah, mira, más viejo. Una moneda, ¿Tiene más una moneda única Sarney y Alfonsín y Alfonsín habían planteado. ¿Y sí. cuál Montalibre. de los dos era peronista? Dólar. Ah, viste. <risas> Sarney y Alfonsín hablaban, ¿sí? Los dos querían mudar la, la capital. Bueno, los brasileños lo habían hecho hace poquito, que fueron a Brasilia. Y hacer una moneda para eh, no, no laburar con el dólar. ¿Sí? ¿Por qué no terminan funcionando esos proyectos? Porque en realidad el poder real no lo permite, que no es el poder popular. No. No, ¿por qué sí se el poder real y sus socios locales. ¿Eh? porque si sí se pudo hacer el euro entonces? Porque son, sí, primero que nada, que son, que no son poderosos, puede. primero que nada son poderosos económicamente. Y, bueno, porque, bueno, ¿Y nosotros nosotros no están... No, nosotros no, nosotros producimos Los materia son prima. Soberanos, yo creo que son no. soberanos, esos pero, países Nosotros pero producimos materia que... prima, so... no bueno, somos poderosos. Yo creo que si nos acoplamos como la idea que siempre fue del Mercosur, sí. creo que podemos llegar a tener tanto, también tanto por, poder como por... ellos. hey vos decís, de materia prima... Por eso cuando... Es lo que te mueve de todos los países. Pero ¿Cómo? lo que te decía hoy. Cuando cayeron los gobiernos, primero que desarmaron fue la UNASUR. Sí. Y la CELAC. Y armaron la Alianza del Pacífico. Que, eh, que hicieron tratados eh, de comercio. Bilaterales, bilaterales de comercio. Los, es, es una guerra. Vos organizás, vas ganando y te articulás en un bloque. Los otros también hacen lo mismo. En un momento la derecha, Colombia, Ecuador, Perú todo gobernado por la derecha y la ultra y sectores pero para, de para gobernar de la por, ahora que se gobierne por la izquierda no quiere decir que se cambie la matriz no económica llega, ni, no ni que llegar. logren cambiar no, bueno, la matriz No, so, pero solamente das pasos solamente das pasos, pasos que después pero das un paso, paso y retrocedes 20 pero es que cada paso te cuesta un montón y ellos cuando vienen te destrozan y vas para abajo 20 sí, sí. lo que pasó con el macrismo claramente acá hoy hablando del tema horas. de la guerra hoy hablando del tema del tema de la guerra en Europa ¿por qué le interesa tanto a Europa hasta más que a Estados Unidos a Europa le interesa tanto la derrota de Rusia porque incorporarían a un país que siempre fue o que fue que nunca que tuvo un, un proyecto propio nunca fue decir somos europeístas somos todo lo mismo pero con un gobierno títer en Rusia los tipos incorporan gas petróleo el, el y nuclear. toda la masa no no porque la idea es voltear a Putin claro, de pero los pero países alguien puede pensar seriamente que los, que rusos. Que, no, que, que los rusos se terminan Putin en Putin? No es los rusos, ¿Eh? claro. ¿alguien puede pensar seriamente eso? los, los, los gobiernos más eh, duros eh, ingleses, Boris Johnson el, el inglés y demás son muy duros sí, con el sí. tema de, de, de pero empujar digo, pero una... piensan que Rusia es Putin que se muere Putin y se acaba Rusia o se acaba hay el muchas, modelo ruso hay muchas veces no el modelo ruso yo creo lo mismo que vos que no ahora que hay muchas, muchas veces hecho, que los proyectos dependen, hay muchas veces que los proyectos dependen de un líder ¿eh? los líderes son son son le, intransferibles. Pasó, le pasó a Brasil, pasó a Brasil. no se puede transferir los votos y bueno no puedo ser claro. yo votar no se puede nosotros acá hoy no tendríamos la misma realidad si que, si gobernara Cristina porque es un líder político Alberto es un administrador que que como como se hay miles dijiste, lo lo pero no hay líderes políticos Es muy difícil, es muy difícil. No, no. Le Pero, pasó hasta, hasta en Uruguay. Lo, lo mismo. Al del Uruguay es un payaso. Pero una cosa es votar sí. a Mujica y ganarle a Mujica y otra cosa es votar a otro, Ese, a otro le ganan. A Scioli le ganás, a Cristina no le ganás. Y a, a Lula no le ganás. ¿Y es así? Igual que Y vos... la posición de la CGT en todo sí. esto. Nos, digo, yo no nosotros no estamos en la CGT si bien nos nos apachuchan, no estamos en la CGT. Esta, esta situación de la CGT de que se tiene que posicionar o de un lado o del otro dentro del frente de todos, ¿cómo lo ven ustedes? Nosotros, a ver, ahora se está armando la CGT regional, siempre la idea Eso es, quería hablar. es de unidad, siempre la, la idea es de unidad ahora, que utilizan la, la, el, el enfrentamiento que hay, que para mí no es un enfrentamiento de fondo, No es un enfrentamiento de, de fondo. No es que están diciendo uno que quiere decir vamos a un proceso de endeudamiento con el FMI y otro que no, que sería algo de fondo. O uno que dice cerremos paritaria por 20% menos de inflación y otro que dice que no. No hay esa discusión. La discusión es de velocidades o de Cristina que ve que hay mucho más riesgo de perder, de no tener buen resultado y perder las elecciones que el que ve Alberto. Alberto cree que el crecimiento de la economía, que es real, que fue del 10% y este año va a ser del 7%, que es una bestialidad. Para la crisis... Claro, que él cree que, va, que, va a, que eso va a alcanzar para recomponer ingresos y que va a ser reconocido por la sociedad. Y Cristina dice, pongamos guita ya en el bolsillo de la gente que la está pasando mal, porque no, nos vamos a perder el gobierno. La discusión es de, de matices, pero bueno. Eh, hablamos no sé, poquito... bueno, no de, no, no, de todo. No, no, que no, la no, la... No, no, está bien. Decime. No, le quería preguntar a Marta más el, el rol de ella y lo que estabas haciendo vos con la feria. Ah, no, antes el, que todo le quiero preguntar un temita frente. bien, veníamos hablando con el auto el una, una sola la de la eje, los de las eje, están acostumbrado a manejar las cosas así, son <risa> repatoteros igual hay una de hay un una pregunta a un vecino echan. también que mandaron desde praderas, preguntás vos primero o le o no, lo, no, lo, yo no, lo más. El vecino bueno dice pregunta para los presentes y el, el habitante también común de Cañolas Máximo Paz ¿Qué quiere ir haciendo ante este panorama? Jorge Luis de la Sociedad de Fomento de la Pradera Qué hacemos como ¿Qué el vecino puede, común que hace. Claro, el vecino ¿qué común de Máximo Paz qué puede hacer ante este panorama. No es Yo creo Máximo. que es, estoy muy ¿no? cerca del tema. Eh, los vecinos de las praderas están peleando, tratar de organizarse entre ellos, no peleando mal digo, eh. peleando contra las no ganas de, de no hacer ellos están tratando de organizarse la ciudad de fomento, las praderas Pero entonces eso, ellos? la pregunta la es de el... desde el vecino qué puede aportar eh, ¿La la en la situación de crisis que estamos, creo que entendí eso yo creo que es lo que están haciendo organizarse ellos generar demanda eh, eh, se generar... están organizando mucho más las organizaciones sociales que las CGT la gente se está organizando en es que es los barrios es real la situación eh, actual eh, que está está bien Eso es lo que pasa en la historia, cuando los de arriba no se organizan, aparece una organización de abajo. Sí. Lo mejor que pueden estar haciendo es estar tratando de organizarse a pesar de todo, generar una organización territorial que sea visible ante las autoridades, que sea la institucionalidad que demande las mejoras que necesita ese barrio, que se articule con otras ciudades de fomento, que se articule con los sindicatos, que se articule con lo que se tenga que articular y generar un cuerpo que cuando haya que salir a pelear estemos todos juntos. Porque que hay que pelearla, armar yo, un bloque. Yo creo que el vecino debe ser... A pesar de la de diferencia, todo. ¿no? Sí, no es sí. partidario el tema. Yo creo que el vecino que, que preguntó debe ser dentro de todo joven, no como los de la CGT, porque si no tendríamos... Aquella el, más joven, si, más si, o menos. ...más jóvenes en todo lo que la es la que pediste, CGT... ¿No te diste cuenta te que la perdiste? No, verdad? no me importa, yo creo que <risa> <es> la que, <risa> que se pierde es la que se abandona... ...yo eh, yo creo que cuando claro, tengamos ver, tengamos 90, directivos, 90, 90, directivos en todos los sindicatos no jubilados... ...va a crecer y va a dejar de ser esta CGT impresentable... ...que por un puesto político cierra el orto... ...y deja a todos los trabajadores solos como hoy en día... A ver, Daer dijo hace un mes, cuando se vinieron todos en contra de Alberto, se reabrieron las paritarias. Roque, para no mentir a la gente, vos sabés muy bien que se reabrían todas las paritarias la semana entrante. Fue tirar algo que ya se sabía. Fue un bolazo lo que dijo. Vamos a apoyar a Alberto y vamos a reabrir las paritarias. La CGT... ¡Qué bolazo! Qué, ¡Qué mentira que fue eso! A la semana se abrían todas las paritarias. Con el tema de la CGT que estaban hablando de... Tra, tra, tratar de traer la la secretaria regional. regional a cañuelas sí sí no es lobos montes esa es la regional estuvo hace años activa hace no sé cuánto yo no recuerdo ni que ha estado activa la vimos ¿Vos tampoco, Roque? No, Me no. eso sos bastante grandecito. Bastante grandecito. Qué botonazo de eso. Eh... Bueno, pero pues la idea es tenerla para Cañuela. Es, es activar la CGT regional, sí, Alex, que hace años... Es la mayor está concentración activa. de trabajadores Totalmente, está acá. de los... CGT. Sería lo sí. más natural. Y Cañuela... Claramente sí. a la UTEP no la dejan participar. Está porque... bien, porque, porque... Lo, son peores que ellos. Hacen más kilómetros Porque somos bueno, más... la señor, acá hemos hablado. Porque somos más... La señora también estaba de acuerdo, dice, es muy importante. Sería muy lindo que dentro de la, la UTEP para los vecinos que no saben es un sindicato, Ey, está concebido como sindicato ¿Sí? nosotros estamos concebidos eh, como sindicato. Eh, estamos, están armados como sindicato. por el Ministerio de Trabajo es usted? un sindicato de los barrios y de la producción de la Pero, economía popular digamos, no nos quiere la CTA nosotros, la verdad que Pero en general, no, no se hace cargo nadie del niño digamos y la CGT tuvo durante mucho tiempo la carpeta ¿cómo se llama? el triunvirato de SDAER Caló. Acuña. Caló. Caló tenía la carpeta mucho tiempo. Se le iba al pudrido, se la habían comido a la grata. No se no fue Caló y perdió la carpeta. Claro. Pero bueno, nada. Eh, una de las cosas que el otro... Yo estuve el otro día en un acto que estuvo el presidente de la Nación eh, y una de las cosas que dijo el presidente de la Nación que él empezó a entender, gracias, gracias a Emilio Pérsico y gracias a, a, a nuestro secretario general, que es Gringo Castro, que en realidad es la economía popular... Es una economía paralela. Que no íbamos a entrar en el sistema laboral formal porque ya no había cabida y que había que respetarla como tal. Lo que no terminó diciendo es voy a crear el Ministerio de la Economía Popular que era lo que todos los que estábamos el, el ahí problema, El gran problema es el esquema, el esquema económico argentino que no, no, está, no puede absorber 10 millones de trabajadores claro. más. Porque nosotros si tuviéramos un, un, pro, un proyecto industrial, si no exportaran por otro de soja como hace... 300, 300 años, hicieron, siempre. solamente cambiar que no lo embolsan más y va a granel en vez de... Peor. Peor. Antes lo, ante ante lo embolsaba. Bueno, ante el los el nuestro, rurales donde yo soy asesor, rurales y estibadores la parte de estibadores no, no existe más que no es lo que más. embolsaban, cosían claro. por lo menos se generaba un montón de trabajo. trabajo. Ya no hay más eso. No hay más, obviamente. Ahora va todo a granel. Ahora, eh, no se genera trabajo en el campo. El campo va un camión, la cosechadora que donde va Eh, trillando va tirando al camión el grano y separando el rastrojo que ya queda ahí de abono para la próxima cosecha. Entonces es una persona en la cosechadora, una persona en el camión. Se va cambiando el camión cada vez que se llena y ese camión va directo al puerto donde con una con otra máquina va a, las, a la a del barco. Tema terminado. Sin no la, hay trabajo. Y, y todavía no hablamos de todas las que se nos van sin sin, sin, de sin pagar. Las computadoras, los tractores y cosechadoras. Con... Claro. No, no, no. Es que todas siempre, están computarizadas. Siempre. Los tipos van van midiendo el grano, Ay, la humedad. Persona, ¿Sí? dentro de humedad. poco el camión, tampoco va a ¿Sí? haber camionero No, no, no. Que ya hay lugares que sí, ya hay no hace coche falta que camionero. Claro, sí. eh, no, van midiendo eh, la productividad, el, el la humedad del grano, cuánta humedad va a perder en el transporte y la llegada. No, eso todo eso va bueno, midiendo y perfecto. en el momento que va a cosechar. Ah, lo Entonces, que va a perder en el viaje también. No, reemplazamos todo es eso. ¿Quién mierda va a comprar el trigo? Porque nadie va a tener trabajo para comprarlo. En Chicago. Claro. Por eso no ¿Y se cuánto no importa. cuánto trigo acá. van a comprar en Chicago? ¿El trigo del mundo para qué? Para sentarse arriba como el tío rico. No, para Patodón? darle de comer a los chanchos chinos. Nosotros somos hoy una, una forrajería de los chanchos chinos. 1.500 millones Argentina de Argentina lo que, que comer. hace hoy es ser forraje de chanchos chinos. En nuestra función en el reparto del trabajo global. A los alemanes le tocó hacer BMW, a los japoneses videojuegos y nosotros forraje para los chanchos chinos. Eso no puede generar nunca un trabajo de calidad para el trabajador. El trabajo de calidad mucha esperanza para los trabajadores. No. El trabajo de calidad es industrial, si no, no es trabajo de calidad. Por eso siempre el resquemor entre la columna vertebral del peronismo, que fue la CGT, y lo que sea movimiento social, porque la CGT siente una pertenencia distinta por el, por el trabajador industrial. Esa es la verdad. Y hasta la pertenencia distinta que, que se olvida que el trabajador industrial Con una buena patada, en cuatro meses se está golpeando la puerta de un movimiento social. Porque es el mismo. Sí. No, no, no es que se no es que le claro. Nosotros sí. lo tenemos claro porque de hecho cuando alguna fábrica, alguna que otra fábrica cerró, nosotros hemos abierto las puertas para todos esos trabajadores. Claro. Que nosotros no estamos felices por eso, eh. Y no, y porque no. no es que eligieron la economía popular como una economía alternativa, no. los expulsó el sistema. ¿Sí? Y eso es terrible. ¿Sí? Es terrible es terrible para la clase trabajadora que está acostumbrada a un trabajo formal. No sabe qué hacer. Cuando no tiene trabajo, esa clase no sabe qué hacer. En cambio nosotros, y esto hay que decirlo, nosotros tenemos un montón de gente que nunca ha tenido un trabajo formal. Claro, claro. Y esa diferencia se nota. Y otra cosa, Marta, vos lo ves, lo, lo ves todo el tiempo. El trabajo industrial genera trabajo de calidad, sueldo de calidad, pero genera saberes inútiles afuera de ahí. Porque un tipo que maneja una... una Una máquina en el molino cañuelas 20 años. Eficientísimo con su máquina, ningún problema. Aguinaldo, vacaciones, categoría, año año, sí, Lo bien, Raja, en la, son no, y a no, la en el horno. Lo rajan, no sabe, no sabe qué hacer. En pues cambio, sí. en la economía popular. Aprende a hacer de todo. <risa> aprendes hacer Pero aprendes por una cuestión de subsistencia. Exacto, que tampoco es grato. Pero no podemos combinar eso, no hay una forma. Me, me quedo mal con eso que dijiste, no hay salida. Y yo no la veo. A mí... O sea que tendríamos que ir a vivir todos a Chicago. Ahí no sería mejor. No, no es comprar los granos no, de acá. El tema es comprar el grano. Ya sabemos lo que tenemos que comprar con la ¿El próxima. El tema legal que habías dicho cuando veníamos. No, hablábamos de que, bueno, cuando veníamos diciendo de qué vamos a hablar, decíamos, bueno, capaz que esté bueno hablar de, de cómo alguien se pone en situación de despide indirecto. Eso fue lo que habíamos hablado. Pero no sé si, si ¿Sí? fue para ese lado la charla. No, en realidad no. Bien. ¿Cómo quedó no. el sindicato con, ustedes con la muerte? Con Mario de es muy difícil. Mantener una línea de... ¿sí? Con la muerte de Oscar, eh, que él manejaba hace muchísimo tiempo, no solamente la seccional Cañuela, sino toda la delegación de Gran Buenos Aires, eh, el sindicato quedó primero que nada sorprendido y dolido porque la, la verdad que teníamos mucha trayectoria, de muchos años trabajando juntos y el y Manuel Gómez, que es el, tes el tesorero y es el hijo de Oscar, es el que hoy está ejerciendo la función sindical eh, él está en un proceso de aprendizaje apoyado por los secretarios generales de Lobos, que es Sergio Russo que es amigo también, por los de la Flores eh, por los de Mercedes, y todos lo, lo apoyan y él la verdad que le está metiendo mucha gana y laburando mucho, uh -huh. haciendo muchos operativos eh, también apoya mucho el Ministerio de Trabajo eso eh, Beto, sí, está mucho. donde se lo llamaba el que, el llama, va, que tuvo eh, cuando Y, y, la verdad que Manuel está laburando mucho también, eh, y todo lo que, todas las semanas casi están haciendo operativos de una, trabajo en negro. Una pregunta para lo de la CGT local, regional. Eh, ¿Cómo es en tiempos, en cómo es la, la, la forma legal, institucional para que Cañuelas tenga, sea cabecera de CGT regional? No, lo pedimos necesitan una... gremios, necesitan eh, tanta cantidad de afiliados, tantos secretarios generales, ¿cómo es el asunto? No, lo pedimos más que nada que sea para siempre estuvo en Lobos claro. porque nació Perón en Lobos sí. eh, porque estaba el Ministerio de Trabajo en Lobos entonces no iba no de acuerdo Ministerio de Trabajo era con CGT siempre donde estaba un Ministerio de Trabajo iba una CGT regional sí. se dejó de lado digamos, eh, porque ese... Eh, se trasladaría la CGT regional a Cañuelas porque es donde están la mayoría de las empresas por eso sí. se tomó y, ¿Y aparte dónde, porque es en utilizando. donde estamos yo creo la que yo gremios, creo que los ¿verdad? trabajadores están claro la mayoría de los gremios la mayoría de los trabajadores están acá Está en Cañuelas, Cañuelas. No, pero me parece que están autorizando también los dirigentes de los distintos gremios que se agruparon y empezaron a, a, a gestionarlo nació en Cañuelas pues se fue sumando gente de monte gente de lobos pero verdad, pero no. sí, los vienen los delegados porque cada gremio para los vecinos que nos están escuchando tienen distintas zonas no no es que se abarca eh, Ezeiza, a cañuelas lobos capaz que ese vamos a poner es molinero otro tiene matanza cañuela Navarro, qué sé yo, no sé digo pavada. Sí, es eso, ¿eh? pero no es así. Son todas pero las no regiones, todas, ¿No todas tienen regiones no. distintas. No, bueno, claro, yo por ejemplo, se eso... puede venir un delegado de Avellaneda a avalar a la, algún a la porque, acá, porque decís... está dentro de la red, de la zona. Eso vos lo decís en, en cuestión gremial, que ponele, sí, sí, sí, gremial. ponele que, que un gremio se organice como quiera, pero el Estado mismo lo tiene, lo tiene así también. ¿Ah, también? El Estado mismo, en distintos niveles y en distintas actividades, tiene lo mismo. Los departamentos judiciales, por ejemplo, se superponen. En Cañuelas, les voy a contar algo muy interno del trabajo que puede ser aburrido, pero de la superposición queda justito como ejemplo. El Distrito Cañuelas, las ejecuciones fiscales las realiza. Porque el Distrito de Cañuelas de AFIP abarca Navarro, Roque Pérez, Lobos, Las Heras, Marcos Paz y Cañuelas. Entonces, un, un contribuyente de Cañuelas, una ejecución fiscal tramitan Lomas. De Las Heras tramitan Lomas. De Navarro tramitan Mercedes. De Roque Pérez tramitan Azul. Y de Marcos Paz tramita en San Martín. ¿Por qué no te debía estar superpuesto? Es el mismo Estado. Sí. O sea, listo, departamentos judiciales, Dirección Regionales de AFIP, eh, las cosas, por lo menos lo que maneja el, el Estado Nacional, pero no. Como, como una cosa lo maneja la Corte Suprema, otra cosa maneja... lo maneja el Poder Ejecutivo. Ese desquicio entonces te da que un distrito como Cañuelas tiene que recorrer Azul, Mercedes, San Martín y Lomas. Para Ese lo desquicio preciso. significa que ni siquiera embolsemos ya el serial. Claro. Bueno, de mi pregunta. parte mucha suerte y hagan rápido la CGT... Cañuelas. Nos vamos a musicales y después pues seguimos. Vale, creo que creo que va a ser la marcha de la CGT. muy positivo para la marcha todos la CGT? los trabajadores. ¿Cuál es, la marcha de la CGT? ¿Cuál es la marcha de la CGT? Hoy es el día de trabajo, no lo ponga. Violeta Parra. Ah, qué Violeta Parra. Violeta Parra los mataría a todos. <risa> <ya> <risa> Los asesinaría todo. Perón, se levanta Hoy Perón, mata a Hoy es el día todo. del trabajo, Sí, ya fuimos bueno, al tema musical, no seguimos hablando, María, perdón. La he cantado, la he cantado, ¿eh? Ah, seguimos el ahí. 70 la he cantado. Pero, ¿cómo, qué, sí, se levantaría ¿no Perón. Sabes? No, si oh, se, ¿no? se levantaría, ¿saben? No. La... Hoy bueno. es el día del trabajo, unido por el amor de Dios. No la canta. No, nunca. de los CGT, no, nunca. Bueno, no, no. eso se cantaba cuando de, estaba Perón. Es en los 70. Esa, no saber ni siquiera Igual a lo mejor la quedó, quedó fuera de Es perder identidad. Capaz porque, queda fuera bueno, de época, mirá, a lo mejor, no sé. Ya no, no vamos nada, ya ya vamos. del aire, ¿no? No, no, Bueno, esto es del pelote. No, igual. igual es otra no Compañeros, compañera. El compañero, no, otro día me enojé porque vino el gobernador en un acto y no se sé, cantó el himno nacional, che. A mí me parece que hay que cantar el himno nacional. Porque eso es Marta Sí, básicamente. Así que está bien. Igual hay que cantarlo. Yo creo que sí. Y sí. la marcha peronista ¿Qué también. Eres, es cantada. No, no. ¿Qué hora es? es? Vamos Sí, dale, dale, María. Despabilense, muchachos. Los viernes de 19 a 20 horas por la 91.3, Despabilense, muchachos. Inemás, con Telma y Despabilense. Despabilense. Un programa del Frente Grande para hablar de todo y de todos. Con la conducción de Telma Martínez y Alejandro Suárez. Los viernes de 19. Muchachos, yo Vale, eh, lee bueno, este mensajito de, de este vecino, a ver. Tengo un coequiper acá, eh, me ligué, lo voy a traer siempre. Así me escapó yo. <risa> Abrazo de praderas, muy bueno el programa, no hay otra opción, elegir la economía popular porque es la mejor opción. No hay trabajo ni para el viejo ni para el joven. Y si conseguís trabajo, es precarizado, esclavizado. Hermoso el himno, acá, cenando, y está muy rico, <risa> después avísame si queda. Acá cenando estofado de poroto con cerdo escuchando la radio. Te llevo un vino porque hay que vacarlo. Sí, y le puedo decir algo al vecino. Sí, si querés, el lunes puse, subí un video al Facebook donde le puse un parrillero, se puso una camarita, va y busca a Laura en una parrilla donde necesitaban un parrillero, le dice, hola, ¿qué tal? Sí, soy con experiencia, todo. Dice, bueno, ¿cuánto estarían pagando? ¿Y dice, cuál sería el horario? dices es de las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, tenés una hora de descanso, 4 de las tres y media de la tarde tenés que arrancar el horno del fuego, hasta la hora que se vayan todos los clientes, tipos 12, 1. Bueno, ¿y cuánto sería la paga? 1.500 pesos. O sea, para todo aquel que dice, no consigue laburo porque no quiere, tiene razón el vecino, no hay, como decías vos hoy en día nos faltan empresas en la Argentina y aparte nos quieren acostumbrar a trabajar por treinta mil pesos Pero eso es lo peor 1, que nos está pasando por eso, por eso, la, la 1, pesos 40, que más pesos, de 12 horas eh. la iniciativa del salario básico universal. De, universal es fundamental es fundamental poner un pie de un pie de, de, de mínima supervivencia para que para que no pueda haber un empresario que diga eh, un empresario o un comerciante que, que te diga que con 40 locos tiene una persona trabajando eso es fundamental para tener un pie de dignidad Es decir no se puede y quién lo quién lo, quién lo está fomentando la cgt <risa> no. bueno vos no, fíjate está firmando no vos fíjate en buenos aires sociales. <risa> ale sí. vos fijate en buenos aires en los kioscos el 80% no los me... atienden venezolanos No me importa. lo sabés, ¡ay, re chévere! No, pero es la verdad y ver, problema por tenés ¿Por qué? la patria de la vida. sí, pero a ver, ¿por qué van a trabajar por dos mangos? Y lo sabés que es así. Pero sí. O sea, tiene razón el vecino. Eso es muy discriminatorio. Bueno, no, no, sí. no, no discriminatorio, es discriminatorio, te estoy programa. diciendo que es la realidad no, la lo que discriminación... pasa en Argentina. No, eso... eso tiene que ver con la migración. Eso, eso tiene no, que ver con no, otra, sí, tiene que venir con lugares vienen de lugares peores con dos mangos acá ellos allá siempre, siempre allá es está con frijol es y es pescado esto. y cerdo claro, chau que no te haga el argentino ahora también el migrante está bueno. en un año se hizo su casa si pudo labura todo el día y el criollo está abajo de si tiene algún árbol lo tiene tomando mate también tenemos que dar esa discusión cultural ¿eh? sí, sí. No, no le echemos la culpa que el migrante nos viene a quitar trabajo no estoy diciendo eso estoy diciendo que no trabajan de, por dos de... mangos bueno, bueno digo yo aquel que tiene plata que te da un laburo como te dije recién en el video que subí un tipo que te quiere pagar dos mangos para que trabajes 24 horas pero vos pensás que un venezolano lo va a agarrar por menos y si no, estás afuera como... Esto del despiro, estás afuera o, o lo agarras despiro, por menos que vos estabas contando que sí. estábamos ahí hablando en el sí. medio del corte vos estábamos hablando cuando hablábamos no me de qué temas Yo podían, tengo ser, una pregunta. podían ser útiles eh, bueno, hoy me dejaron afuera ¿eh? sí, sí. Chau. Me, no me, he hecho, dicen es, cosas no más decirte. importantes dicen cosas <risa> más importantes ha, hablábamos del despido indirecto que hay veces que un trabajador que está en una empresa eh, en una empresa, en un comercio realizando la labor que sea que no está regularizado que no está regularizado en la totalidad, que no está reconocida la categoría, que no le pagan, que le, le pagan tarde, que no le pagan los aportes, que tiene alguna falta que realiza la empresa, siendo la falta mayor, que esté directamente en negro, sin registrar, o matices, de ahí para abajo, cualquier matiz que vaya en contra de sus derechos laborales, puede intimar al trabajador, a la empresa que lo, lo regularice. El trabajador la puede sí, intimar sí, a la empresa. Sí, sí. Exacto. ¿Qué, lleva, ¿Qué conlleva esa intimación? Normalmente lo rajan automáticamente porque van a negar que estén en esa situación y él se tiene que considerar despedido. Esa considerarse despedido es lo que técnicamente se denomina despido indirecto y posibilita al trabajador a iniciar acciones en el fuero laboral. Para, para reclamando la indemnización, más multas por esa falta que la que hablábamos inicialmente, que era estar en negro o por cobrar por debajo del convenio, realizar tareas no remuneradas. Hay un amplio abanico. ¿Cuánto sí. dura ese juicio, Roque? Hoy, en Provincia de Buenos Aires, cuatro años. O sea que el tipo, además de haberse quedado sin laburo, porque sí. el, el, me pongo sí. en el lugar de tipo, sí. intimo a mi empresa, sí. que me está cagando. Sí. La intimo, me voy a quedar sin laburo y sí. voy a tener que esperar cuatro años para cuidar, para Eso cobrar. Eso normalmente, los, los, los que nos dedicamos al derecho laboral, es la primer conversación con el trabajador cuando se claro, sienta. ¿no? Si estás en condiciones de quedarte sin trabajo, o sea, y ya tengo gente que me dijo, no, la verdad que no, no había pensado, bueno. Y vino al año me dijo, mira yo ya me conseguí otra cosa, ahora puedo... Puedo iniciar Exacto, la Exacto, ahora puedo intimar a la empresa. Pero, ahora puedo ser un sujeto de derecho. Claro, claro, pero bueno, hay veces que uno puede decir momento. si tiene... Teniendo en cuenta lo que están diciendo, de lo que están hablando, el compañero eh, Roque Ríos, el, el doc, eh, sí. se ha ofrecido desde el frente sindical y a nivel personal a colaborar con cualquier duda, con cualquier Digo problema, consulta. las consultas sí. que haya. De Pueden dejar lado. acá los mensajes durante la escuchen semana. A Mario, se escuchen a Mario, escuchen a Mario cómo se sí. me cruza, pero bueno. No importa, es así. <risa> Llamen durante todo el día a la, a la radio, dejen un teléfono de comunicarse. Nosotros le pasamos la problemática al, ah, doct okay. al doctor. Eh... Tiene un arancel de... Ya. <risa> <risa> un pequeño no, arancel de... Con un guisito, con no. un boribori que hoy me, me, no, Ay, me lo prometieron y no me dieron. Ayuda, que ni no me lo prometieron, pero bueno. No, acá, eh, para asesorarse, sería una asesoría legal del punto de vista laboral. Así que, tomen los teléfonos. Mari, si lo querés pasar. El de Roque no, obviamente. El de la radio. No, a Molinero has ayudado sí. mucho con lo que es RT, sí, a ti, a ti. Roque. Escuchen, escuchen. Accidentes laborales. Y le contestamos en una semana, dos semanas. Eh. El viernes de la semana que viene podemos armar un listado con respuestas de últimas, si es que no se puede acercar, sí, o lo hacemos para no, la no hace semana siguiente. No, de últimas se acerca, le hacemos llegar, este no, no, es te... claro. sí claro. la... no, pero, pero le, le mandamos las consultas no y nosotros contestamos venga, al aire para que sepan. Bueno, al aire en vivo y en directo y en pelotas, pero bueno... Eh... Hoy, algo así bueno al 11 33 29 13 49 11 33 29 13 49 también pueden mandar sino por messenger o por instagram también fm Max 91.3 cualquiera de los medios o las redes nos pueden mandar nosotros recolectamos la información los mensajes para poder comunicarles también y que sean respondidas no a la brevedad Con un teléfono de contacto también manden, si es que mandan a través de las redes, para que uno también pueda notificarlos. Shh. ¿Qué labios hacés, Roque, en lo que es legal? ¿Cuáles son fundamentalmente de... derecho laboral. Obviamente sí. que los temas civiles más usuales, divorcios, sucesiones, eso, eso se, no se hace. Vendidos, eso se no. hace, pero no. de, de, fundamentalmente derecho sí. laboral y eh, temas más de... Ingrato, ¿no? Derecho laboral, parte trabajadora, es ingrato porque es largo, es tedioso el proceso, el trabajador se pone eh, impaciente y tiene razón porque tiene puestas muchas expectativas en el resultado del, del, del juicio. Después está el otro tema que es eh, que el paso del tiempo también te debilita la, la, la fortaleza del, del trabajador de llegar a una sentencia, entonces se le ofrecen un arreglo a mitad de camino, Y, y muchas veces agarra porque lo agarra en una situación de debilidad económica y cuando tenía que pedir cinco arregla por dos Salvo que sea un juicio al Estado. Y juicios al ¿Son Estado largos, son ¿no? más largos todavía porque ellos tienen apelaciones al... al tienen eh, Primero que nada va por el fuero de administrativo, sí. que es más largo todavía que el fuero laboral. Y aparte, todo el atraso que tenía la gestión judicial en la provincia de Buenos Aires, que había un atraso estándar, que los juicios duraban dos o tres años, todo se agravó con la pandemia. Y al momento de levantarse la pandemia, ese problema y ese cuello de botella no se resolvió para nada. ¿No se resolvió con, la, con digitalizar con, todo? Sí, con la internet se, en... está, claro, se, está, se está facilitando, pero no se resolvió. El atraso de las causas está. Los juzgados trabajan con poca gente. El juzgado de paz de Cañuelas, que es el que nos toca para los temas usuales acá, civiles en, en Cañuelas, eh, tiene Exacto. un notificador tiene obviamente tiene una sola jueza tiene dos las secretarias que trabajan tiene muchas causas de verdad tienen muchas causas y no debería ampliarse eso sí claro pero uno podría pararse si decir el juzgado de paz trabaja mal pero la otra es decir de verdad tienen poca gente de verdad tienen poca gente y cada carpeta que agarra no es algo estándar sino que es un tema que lleva un análisis que lleva un trabajo y, y las causas se atrasan sí sí La charla es larga, Roque. Yo no sé a quién matar primero, si matar a Marta o a matarlo a Mario, que tengo más cerca. No, no, no interrumpen a todo, enredan. Quiero hablar yo. me te invito a vos? Se me está secando el, el garguero. Eh, ya me olvidé. Eh, no, el tema eh, que quería preguntarte, eh, Marta Ferraro en tu carácter de dirigente de la UTEP eh, o en tu rol binario de funcionaria del municipio, de la Secretaría de Hábitat y Economía Popular, es eh, algunas noticias nuevas sobre las obras, qué se ha conseguido, en qué se está marchando, qué pasó con Barrio Belgrano, eh, cosas, a ver qué novedades tenés para los bien, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. A ver. Le batí el del pantalón a Mario y se... está bien, sí, una semana. Martita por, a pobre. Ver, lo que lo bueno que hemos tenido en los últimos años en las organizaciones sociales fue que quieran o no los gobiernos tuvieron que visibilizarnos. Entonces, eso ha permitido que muchos compañeros y compañeras de las organizaciones sociales hoy estemos en la función pública. Yo lo digo siempre, yo antes que nada soy Secretaria General de la Agrupación de Frente de la UTEP, ese es mi rol, eso me permitió a mí llegar a la función pública, así que mi lealtad primaria siempre va a ser para nuestros compañeros, para mis compañeros. Eh, el trabajo en el Estado como funcionario es complejo, porque todo el mundo se la está midiendo todo el tiempo, no se tiene una cosa así es, es muy machista, ¿no? Entonces a ver quién consigue esto, quién no lo consigue y a veces eso se impide ver que atrás de eso que vos gestionás o no gestionás está la gente, claramente claramente eh, nosotros tuvimos la suerte de que se creara una subsecretaría para la, de, de hábitat y economía popular que no existía en el municipio y Tenemos la suerte que dentro de esa, secretaría, de esa subsecretaría eh, Tuviéramos los barrios populares Hoy puedo decir que ha sido una lucha de la organización De la agrupación Y la verdad que mía personal eh, Haber metido el barrio Belgrano dentro del registro Renavap Y eso fue positivo Nos dieron hace tres días el número de Renavap Así que es un orgullo poder decir que, que la peleamos Que está... Y hoy me llamaron por teléfono porque de las no hizo Los barrios populares, es el registro nacional de barrios populares. Los 100 barrios de Cristina. Los 100 eran, barrios de Cristina eran, es, ahora hay 2.000 y pico. Ahora hay más. cinco eh, 5.000 y pico. ¿Y el hay? RENAVAP se crea durante el macrismo? No, el no. RENAVAP se crea eh, durante el Kirchnerismo. La ley la, el la, ley la vota el macrismo. Hay, hay que decir que los últimos años de Cristina, los dos últimos años que Cristina, fueron bastante desordenados claro. en cuanto a leyes. Ellos dejaron, nosotros dejamos todo ese caudal y terminó votándolo no? uh -huh. la derecha. Eh, así que bueno, ingresamos en el, en el Renavap. Eh, hoy eh, Tandanor, que es una empresa que, crea, que hace barcos, es una empresa estatal, eh, está haciendo un tipo de mobiliarios, varios tipos de mobiliarios para distintos barrios, en general barrios populares. Nosotros logramos que se vaya a hacer el puente de la Pradera, hoy me llamaron por eso en particular. El denominado Puente Banana. El reemplazo del Puente Banana, pero también como me conocen, y yo antes de que el barrio Belgrano sea esté dentro del registro, ya había pedido un puente para el barrio Belgrano, que es el lugar donde hace poco atropellaron a una nenita y salió en todos los medios de comunicación. Un peatonal. Así que hoy me dijeron que también estaban contemplando el puente. Así que para nosotros son logros, que yo siempre digo, no son logros nuestros, porque nosotros no vamos a pasar claramente por ese puente, no vamos a usar ese puente. Ese puente lo va a usar gente que no nos conoce, gente a la que no conocemos, pero son sujetos de derechos, esos chicos van al colegio en el barrio Belgrano y son de la matanza, la mayoría de esos chicos son de la matanza y vienen a la escuela al barrio Belgrano. Así que, nada, avanzar. Esto sí me lo permite mi rol de, de secretaria general de una agrupación y también mi rol de, de funcionaria. Así que me parece que son logros importantes para la gente, van a ser hoy hablábamos con a mí me emociona porque me emociona porque mis compañeros los de las CISU son mis compañeros, son compañeros de las organizaciones sociales y Está nos se... nos emociona esto de poder generar calidad de vida, ¿no? Eh, eso para nosotros es fundamental. Y con la municipalidad empezamos la obra en el barrio Lombú, que en Cañuela le dicen las chapitas, que se van a hacer todas las veredas del barrio Lombú se van a hacer intradomiciliarias de luz, para la gente que tiene muy precarizado el tema de la luz, e intradomiciliarias de agua. Así que vamos a modificar todo el barrio. Arbolado. Es, es, cuando nacen los barrios populares, los barrios de emergencia, hasta los nombres le marcan un sentido que después hay que cambiar. Porque no es lo mismo vivir en, en las chapitas que en, en el, el Ombú. Lo mismo en la Matanza cuando estaba Villa Palito era como algo viste que vos lo veías ya la precarización como eternizando la precarización que nunca iba a poder ser otra cosa que sí. un chapalito y después durante el kirchnerismo se terminó haciendo un barrio al lado de jabón federal que está eh, urbanizado y con asfaltos y demás pero como también el porque eso es un tema que nace que no nace de una, de un tema so, eh, formal nace no, no, de, no, no, de un no. tema social la estigmatización sí. y las chapitas es un nombre O sea, no tiene nada de malo una chapa, pero las chapitas es un tema de precarización. Es descalificativo. De sí, sí, es, descalificativo. Es descalificativo sí. Sí. Yo, de hecho, cuando a mí me decían, yo, no, yo no tengo las chapitas. Claro. Entonces decían, esto es las chapitas. No, mira, esto se llama el ombú, claro. ¿viste? ¿Sí? Bueno, las es las chapitas. Claro. Bueno, en el Renavap es el ombú. Por eso, exacto. O sea, y, y es otra, mira, y en realidad se llama el ombú porque originariamente ese barrio tenía un ombú inmenso. Claro. En una de donde sí. el barrio realmente hay un hombu. Bueno, en el frente de las quintas. No sé, no, pero te ves San que tenía otro Juan, que lo sacaron, San Juan me y dijeron. Claro. Y Tengo, por eso le pusieron un bus, que eh, ahora se amplió además. En el nuevo registro de Renavá, hubo una ampliación del barrio, así que nosotros ahora ya estamos pensando en, mira, no empezamos la primera y ya estamos pensando en la segunda etapa de intervención. ¿Y hasta dónde llega Tres manzanas el... más. Tres manzanas más llegan no, Ahora no me acuerdo. Tengo no, entendido pero... que también está en marcha y pronto a a inaugurarse un Zoom para los vecinos, multiuso. Eso es un logro también de la organización. La organización sobre, sobre en este combate. momento está con cinco obras. Sí. Una es el Zoom de Máximo Paz, que es una obra de la, de la CISU, de La Nación. Ubicada en... Combate de los Pozos y Chiclana. Uh -huh. Es un Zoom que tiene más de 350 metros cuadrados. Sí. Muy uh -huh. lindo. Eh, estamos haciendo un gimnasio comunitario en Combate de los Pozos. Y Perito Moreno. Estamos haciendo una panadería comunitaria. Estamos haciendo eh, un lugar donde va a funcionar lo que le, una unidad productiva que se llama La Semilla, que son unas oficinas de gente que hace productos naturales, cremas con productos naturales. Y estamos iniciando esta semana, si Dios quiere, la casa de la mujer estar de Cariaga. Ah, y estamos haciendo el lugar de, pe de peques. Una obra fantástica que además va a ser una obra con. El Hogar de Peques es el Hogar para Chicos en Tránsito Menores de 13 Años, que es una obra que además creamos nosotros, que la CISU no tenía, y nosotros cuando nos dijeron qué quieren construir, nosotros dijimos, necesitamos un hogar para los pibes en tránsito, que son esos pibes que se judicializan y mientras tanto están en, en lugares, digamos, de resguardo. Y se lo dan a familias de guarda. Y claro, y después o, o se lo restituyen a la familia o a un familiar de su familia. Y ese edificio nosotros estuvimos más de seis meses diseñándolo, entonces vos entrás al edificio y es para pibes es un edificio es como el jardín nuestro que es para pibes así Te que estamos a con las obras. agrego algo que es la veterinaria comunitaria ah, que estamos haciendo una veterinaria comunitaria que se llama la casa de los que lleva, se está tratando de conveniar con algún consiguiendo recursos Para abaratar el alimento de las mascotas y también para castraciones más Hoy económicas. Hoy dimos en adopción cinco gatos, cinco gatos desparasitados, ¿También? con fecha para castración los cinco. O sea, estamos a nosotros nos parece igual, relacionamos la zoonosis a la salud. O sea, cualquiera que tiene animales sabe que si el animal se enferma tiene parásitos, las personas pueden tener parásitos, son contagiosos. O sea, estamos, tomamos la salud de una forma integral. Estamos logrando bueno, mucho, bueno. la verdad que estamos contentos. Wow. Disculpen, pero saben que existe el tiempo y nos fuimos al diablo. Igual. A ratito, una hora a ver. Llamen eh, al programa, dejen la duda en cuanto lo que quieran. Ya vamos a incluir, cuando tengamos un poco más de guite y podemos alquilar un poquito más de minutos. Eh, los 15 minutos, el micro del vecino, para que venga cada el vecino que quiera venir a plantear la demanda bueno, que quiera sí. plantear. Está la asesoría legal para los trabajadores y las problemáticas ah, hay que haya. hay un programa que tiene un minuto de catarsis... Y yo no necesito... Sí. Si lo llamás y decís lo que se te canta, putiaza, quieres... Claro, se te canta. no, no. Un no, minuto no. de catarsis... Sí, ay, sí. Sí, sí, todos necesitamos un minuto no, de no, Yo no... Tomo mis pastillas no tranquilizantes. ¿no? Eh, así no que, bueno, eh, gracias por venir. Seguro que nos vamos a ver en otras. Se vienen muchas eh, épocas de lucha. Y para no perder lo que se consiguió. Y ya sabemos que hay que comprar, eh, comprar commodities de trigo. Hay que hacer la vaquita en para Chicago. comprar comida de chancho. Así que salud, vecinos. Despabilémonos, ¿no? muchachos y muchachas, todos juntos. Porque nos van a, eh, Jesús. Nos van a Jesús. pasar manteca. Alejandro. Buenas noches. Buenas noches. Con Telma y Despavílense. Despavílense. Un programa del Frente Grande Para hablar de todo y de todes Con la conducción de Telma Martínez Y Alejandro